Bueno, y sin verso, por supuesto, en la comunitaria, nos vamos ya al encuentro con nuestro compañero y movilero por estas horas, Mauro Monteiro, que si no me equivoco tiene algo importante para compartir con nosotros. Bienvenido, Mauro. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, ustedes me dicen si se escucha bien, si tenemos buena señal, estamos adentro del Medasur, estamos en el, el auditorium del Medasur, donde acaba de finalizar el acto, de jura por la lealtad de las constituciones, donde más de 6.000 pibes de toda la provincia de La Pampa juraron lealtad a las constituciones tanto provinciales como nacionales. Está saliendo todo bien, ustedes me, me, me dan un ok. Se escucha bien, se escucha bien. Se escucha también el audio del, del acto, pero se te escucha bien, claro. Bueno, está terminando este acto porque en este momento, después de entregar más de 60 distribuciones a los pibes y pibas que Eh, juraron acá en el Media Sur, lo otros lo hicieron en toda la provincia de La Pampa a través de videoconferencias, el gobernador junto con el gobernador Cidioto, junto a la gobernadora Elisa Mafloral y el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Fernández Mendía, le hicieron entrega a cada uno de los pies y de tercer año, en este caso del Colegio de Lepec y del Colegio eh, Belgrano. Eh, eh, nosotros nos quedamos acá eh, para salir en vivo porque supuestamente vamos a poder hablar con el gobernador. Con el gobernador. Sergio Julieto, que hoy llegó a ese lugar, ingresó raudamente y este, hoy un poco lo comentábamos en broma, que el gobernador quería hablar de fútbol, pero por supuesto que nosotros queremos hablar de otras de cuestiones otras cosas, claro. y tiene que ver con la interna peronista. Ahora el gobernador está casi como una especie de rockstar, está sacando fotos con un montón de personas que le están pidiendo, muchos de ellos pibes que recién acaban de jurar eh, lealtad a las constituciones. Eh, fue un acto muy emotivo porque eh, los pibes y pibas estaban un poco sorprendidos por la situación y después de la entrega de las pinciones a cada uno de los pibes y pibas, chicos y picas de la secundaria que estaban acá, que están acá en el Sur, acompañados por sus padres, algunos familiares, también amigos, eh, el, el presidente del Superior Tribunal de Justicia hizo un pequeño discurso cortito, eh, dándole un poco eh, de seriedad y son todos de marcando la importancia, la singularidad de, este, de, de prometer lealtad a las constituciones, en un contexto bastante, bastante complicado, donde eh, tenemos un gobierno nacional que eh, le votan facultades delegadas y que hace que la constitución eh, es, quedó, quedó de lado Mara. con la ley base y con. Eh, con otras cuestiones que implementó el Gobierno Nacional, hace que la Constitución Nacional este, queda olvidada, sobre todo, por las responsabilidades que tiene el Estado en base a esa letra, que es una letra fría que después este, se implementa y es ahí donde, donde nos interesa qué hacen los gobiernos, sobre todo los gobiernos que tienen una visión de justicia social, qué hacen con esa con esa letra fría que es la constitución. Constituciones nacionales y constituciones provinciales. Constitución nacional y constitución provincial es lo que se este, prometió lealtad aquí en el Meda Sur. El gobernador está muy requerido porque eh, todos se quieren sacar una bueno, foto con él. Tomate, tomate un, un segundo ratito... para acercarte, dale, tomate un segundo. Sí, no, eh, no, porque, ¿sabés qué? Estoy esperando que se acerque el gobernador hacia la puerta de salida de él. De, de, de este auditorio del Medasur, porque es donde más tenía live. Cuando te vas metiendo al, al auditorio donde menos señal tenés. Así Se pierde, está ahí bien. Lo estaban, ahí lo están llamando al gobernador para, para poder venir. Para improvisar Entonces, para la para conferencia de prensa. ¿Mauro? Claro, porque supuestamente va, eh, nos convocaron porque el gobernador va a decir algunas palabras, sobre todo este, por lo que, tiene, lo que estamos pasando, estamos viviendo, que tiene que ver con esto de la interna, pero también hay otras cosas para preguntarle, mañana es la reunión de gobernadores los gobernadores que, este, que están, están, están en pie de guerra con el gobierno nacional y que están no son solamente los gobernadores peronistas hay de un poco de todos los colores porque están ahora sí hasta hace un año y medio de gobierno de Javier Milén, están viendo lo que lo están aceptando, sobre todo las decisiones que toman en consulta respecto a la coparticipación, o sea toda la plata que le ingresa a las provincias eh, a través del gobierno nacional. Por Tal eso cual. De hecho, interesante poder escucharlo. de hecho, Mauro, parece que los que movilizan la reunión de los gobernadores eh, son justamente los dialoguistas, podríamos decir, con el Gobierno Nacional. Claro. Y hoy por hoy, como estaba señalando muy bien, muy oportunamente, Mauro, llama la atención de nuevo la provincia de La Pampa con esta jura o promesa a las constituciones de parte de más de 6.200 estudiantes. La Pampa da otra señal de institucionalidad muy fuerte en tiempos en donde ya a partir del decreto 70 23, el gobierno nacional de Javier Gerardo Milei, se empezó a llevar todo puesto por delante, sobre todo en materia institucional, en materia constitucional, y finalmente democrática, Mauro. Ahí no sé cómo, cómo, cómo ves la, el, el, el paisaje ahí, se va acercando bueno, el gobierno... Sí, de, de, de a poquito se va este, despejando esto, este, este auditorio, ahí el gobernador ya casi está terminando... ...la fotografía que le están solicitando... ...está junto con la vicegobernadora... ...Alicia Mayoral... ...ahí se acerca uno de los últimos chicos... ...que estaba en la, en la lista... Eh, ...de espera... ...así que posiblemente ya el gobernador... se rumbe para la salida del auditorio... ...y podamos este, interceptarlo ahí... ...en la, en la entrada del... ...en Medasur... ...es una, un acto que llevó mucho tiempo de organización... ...nos estaban diciendo... ...pero también este, de organización a nivel provincial... ...porque como les decía eh no, cerca de más de seis mil pibes que estaban en el interior de la de la de la provincia, lo estaban eh, estaban siguiendo, estaban siguiendo este acto a través de videoconferencias, así que estaban todos y todas conectados en cada uno de los establecimientos educativos, así que veremos que ahí está el gobernador que se va a acomodar eh, para ver, poder hablar con, con la prensa, ahí nos estamos acomodando nosotros también para poder escucharlo lo mejor posible y ahí los compañeros de la televisión están eh, acomodando las cámaras y demás. Están pidiendo que, digamos, un minuto más de, de paciencia sobre todo para, para que nuestros compañeros se, se acomoden. Y, bueno, ahí les decía que estaba acompañado por la, la vicegobernadora Alicia Mayorel y también, este, en este caso, el, el diputado provincial, Antón eh, Sarau. La de bueno, es un encuentro que tiene que ver con las distintas ponencias de las provincias en cuanto a el rol del Estado en lo que es el desarrollo productivo. Eh, hoy está atravesado por una quita de recursos por parte del Gobierno Nacional y que perjudica a las provincias. Y bueno, ese tema también va a estar latente, pero eh, es realmente algo que debería hacer con más, más asiduidad, de juntarnos los gobernadores, de intercambiar experiencias, mostrar cada herramienta que tenemos cada uno de nosotros, pero también hacer un ejercicio de federalismo, que es algo que en la República Argentina se está dejando de lado. Gobernador, hay gobernadores que están convocando esta reunión, ¿están viendo ahora el, cómo le está perjudicando la coparticipación? Porque muchos de ellos acompañaron a Javier Milei. Bueno, a ver, seguramente esa respuesta te la tendrán que dar ellos. Eh, a ver, el hecho de que... Aparte, la, la convocatoria, vuelvo a repetir, inicialmente era un tema de desarrollo productivo, la provincia de La Pampa había recibido la invitación hace varios varios días en forma personal por parte de Rogelio Frigerio, tenemos una relación personal desde hace mucho tiempo y bueno, nos pidieron que estuviéramos en el panel explicando cuál es la, la experiencia de la provincia de La Pampa en cuanto a intervenir en la economía para generar desarrollo productivo. Después, bueno, se atravesó y seguramente el tema saldrá porque es parte de nuestra agenda, o sea eh, recursos necesitamos más los que nos corresponden, más los que nos corresponden porque viene épocas difíciles la economía sigue en una recesión muy fuerte Y vamos a necesitar recursos, porque aparte nosotros somos 24 gobernadores. De detrás de nuestros hay más de 2.000 municipios que también están beneficiados o perjudicándose en virtud de cuál es la tendencia de la coparticipación federal de impuestos. Que el gobierno nacional forma en consulta, modifica el régimen y detrás le quita recursos a las provincias también le está quitando recursos a los municipios. Así que es una cuestión federal, por eso es bueno abordarlo. ¿Ya tuve contacto con esos gobernadores para terminar esta, este tema en la, en la jornada de mañana? Eh, es lo que se comenta, nosotros tenemos sí. un chat donde están, no, no falta ninguno, estamos todos y todos los, muchos temas se comentan, así que en ese sentido seguramente va a estar porque es parte de la agenda diaria. Estamos defendiendo nada más ni nada menos lo que nos corresponde. No estamos poniéndonos en contra del Gobierno Nacional. El gobernador se ¿Es que hay bien... promesa de la Constitución y justamente la Pampa le ha hecho varios reclamos constitucionales a Nación. ¿Entre la teoría y la práctica hay una gran distancia? Sí, por supuesto. Bueno, con respecto a este, a este acto, es parte de la historia de la provincia de la Pampa. Pero se da en un momento crucial, donde casualmente una de las principales instituciones que fija la Constitución, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, es la división de poderes. Hoy lamentablemente está asolachada la división de poderes a nivel nacional. Hay una suma del poder público casi única en manos del Poder Ejecutivo. Hay una, un Poder Judicial que tiene sus tiempos, que están totalmente alejados de los tiempos de la gente, y un Congreso que ha delegado absolutamente todas sus funciones, competencias. Así que creo que una vez más, con este pequeño acto que parece en cierta manera eh, muy, digamos, secundario, marca cuál es una tendencia. Y hoy estábamos aquí representados los tres poderes. Y en ese sentido afirmamos de que es necesario reafirmar que la mejor vida que podemos tener desde el punto de vista institucional es con el funcionamiento pleno de todos los estamentos de la Constitución. La oposición está pidiendo la adhesión a lo que es la ley nacional de tránsito, esa modificación que ha hecho el gobierno nacional este año. ¿Cuál es la mirada desde el Ejecutivo Provincial respecto a eso? Bueno, ese es un tema que se debatió en el, en el grupo de los gobernadores. Solo 10 provincias me diré hasta ahora. Porque primero es una medida en consulta. Saben bien que cuando uno analiza la estructura de la ley de, de tránsito, hay competencias nacionales, provinciales y municipales. O sea, somos un conjunto de actores. El gobierno nacional sin consulta ninguna, porque eso quedó demostrado en el chat de los gobernadores y en la charla nuestra, transfiere responsabilidades y no transfiere recursos. Primero una cuestión que está en las antípodas de un país federal, que también está en las antípodas de lo que dice la Constitución Nacional, que dice que ante toda transferencia de funciones, de obligaciones y de competencias, deben estar acompañados con los recursos pertinentes. Está en la reforma, que, en la Constitución Nacional, en virtud de la reforma del año 94. Y en ese sentido, nos trasladan responsabilidades sin recursos y también modifican toda una estructura, porque en la provincia de La Pampa y en muchas provincias está delegado en los municipios, extender la licencia de conducir particular. Ahora se agrega la profesional. Y en eso es lo que vamos a charlar, que solamente hoy a la mañana definimos que el Ministro de Seguridad y el Ministro de Gobierno estén convocando mañana a la tarde seguramente es por Zoom, a todos los intendentes para que explicarles de qué se trata y cada una de las incumbencias y las cuestiones que surgen a partir de este DNU con toda esa información también si somos convocados por la Cámara de Diputados iremos a explicar el Ministro irá a explicar porque es una cuestión de todo y casualmente tiene que ver con nada más ni nada menos que emitir una licencia nacional habilitante, la categoría profesional, donde están eh, incluidos los choferes de, de, de camiones y de ómnibus, con lo que significa, digamos, este tema para la seguridad aviana. Eh, gobernador, el Partido Socialista se apresta a tener una interna. ¿Cómo lo encuentra? ¿Cómo, cómo ve que puede, que puede llegar a pasar con esa interna? Si se imaginaba llegar a esto. No, algo que sabíamos que podía pasar. O sea, desde el primer momento nosotros decidimos que era, era necesario por carta orgánica renovar las autoridades. Eh, todos decidimos que íbamos a hacer el mayor esfuerzo para lograr la unidad. No se logró y se irá interna, interna. ¿no? O sea, creo que hay cuestiones que son eh, muy, muy por encima de todas esas cosas. Yo tengo eh, día a día, minuto y minuto, hora a hora, la responsabilidad de gobernar para todos los pampeanos. Yo en ese sentido, digamos, si bien es cierto, encabezo una lista... Todos los afiliados saben quién soy, me conocen, saben qué hago y no necesito sobreactuar nada, ni tampoco puedo destinarle tiempo. Así que será natural y es un proceso donde los afiliados decidirán. ¿Y qué cosas se van a ir en juego en esa interna? La verdad que yo no encuentro que está en juego. Lo que está en juego es la suerte de la provincia de La Pampa, de sus habitantes y en octubre. ¿Hay sobreactación o un impacto negativo en octubre? Esperemos que no. Esperemos que no. ¿Usted ¿No piensa que sí? Esperemos que no. Tiene que, que primar la responsabilidad de los dirigentes. ¿Se acepta la organización con Dinápolis y esta idea de ir a, a pelear la no, interna? No, no, okay. no, a mí nunca me van a querer criticar a un compañero por los medios. ¿eh? Yo si lo tengo que decir, lo digo personalmente y en el partido. Somos todos iguales, tenemos mismos derechos. Tenemos distintas visiones. Las respeto, no las comparto, pero así son las reglas del juego. Sí, usted se intentó evitar la interna. ¿Perdón? ¿Cómo? Usted se intentó evitar la interna. Sí, a ver, cuando ustedes saben bien que en la primera reunión, de los cuales no estuvieron todos, eh, se decidió que había dos alternativas, hacer una elección o establecer una prórroga. La última oferta de unidad era elecciones, pero casi con una lista espejo a lo que hoy es el partido. Hoy la lista con los ofrecimientos que se hicieron a todos los sectores para mantener el mismo sistema de distribución de cargos, de lugares, de cantidad, de calidad. Se respetaron en la última oferta que se hizo por la unidad. No se pudo, eh, vuelvo a repetir, eh, con, con cosas que no comparto pero las respeto profundamente. Sí, bueno, recién habló de sobreactuación. Recién habló de sobreactuación. ¿Cree que hay sobreactuación en este interno? Y sí, a ver, somos personas. Y, y, y no hablo de, de arriba, abajo. Es una cuestión de, digamos, de posicionamientos. Lo que no nos tiene que olvidar, hacer perder de vista que el principal desafío es octubre. Y si la provincia de La Pampa va a ser parte de la necesidad de que se respete el federalismo, se respete los derechos de cada habitante de la provincia. Muchas gracias. ¿Se hablaba de que las elecciones en el PJ se van a en el Consejo Provincial. El gobernador Sergio Sirioto, hablando en vivo con, con Radio Carmes, bueno, a la salida del Medasur, no quiso hablar demasiado de, de la interna, pero sí este, dijo algo, dejó algunas definiciones. Eh, siempre que hizo la unidad no cedió, Habló de sobreactuación en esta, en esta interna y, y también que no piensa hablar mal de ningún compañero. Y también lo, lo viene repitiendo también el, el gobernador. Ahí otro medio lo, estaba, lo detuvo para preguntarle de, de otro tema. Eh, ¿Querés acercarte a ver si se escucha alguna minuto. otra respuesta, ¿Sí, Mauro? Sí, tengo un minuto. La respuesta en cuanto a el pedido que hicimos de que nos transfieran más de 600 kilómetros de rutas nacionales para eh, este, establecer un nuevo sistema provincial eh, junto con, con rutas provinciales que significan la transitabilidad del 80% de los vehículos que pasan por la provincia de La Pampa. Y con respecto al convenio que firmamos, estamos esperando una devolución porque hemos solicitado, eh, primero aportamos toda la documentación. No hay, no hay ninguna duda de que lo que nosotros decimos los medios está certificado de que la Nación le debe a La Pampa. Y ya valores actuales de estar superando los 150.000 millones de pesos. En eso no hemos tenido respuesta. Estamos esperando que, en virtud de, podamos en cierta manera, lograr que nos transfieran la operatriz procreada. Yo El día, la semana pasada, anduve por General Pico, y, y pasa aquí en Santa Rosa, y pasa en Toay. Eh, da mucha lástima. Los obradores parados con gente que necesita una vivienda. Así que, bueno, seguiremos este, peticionando, siempre en el marco de, de la institucionalidad. Bueno, ahí era lo último que hablaba el, el gobernador, que bueno, un medio lo detuvo para preguntarle por eh, esta cuestión que tiene que ver con los reclamos por las obras a, a Nación. Eh, ahí lo escuchaban, eh, Juan Pablo, al gobernador Sergio Sileto, que lo queríamos tener en vivo, lo estábamos esperando desde hace un rato, por lo menos para saber qué iba a decir. No dijo demasiado pero bueno, también convengamos que el contexto de toda la prensa atenta a eso y un ratito que tiene de pasada el gobernador, quizá en otro contexto de, de entrevista puede llegar a hablar un poco más, pero dejó algunas precisiones respecto a esto de cómo llegó, cómo lo atraviesa y este, también esto de la sobreactuación. Dijo que nadie desconoce lo que hace, Y, y uno estima que también eh, esta campaña, por más que sea interna, va a tener mucho que ver la, la gestión, tanto provincial como... Este, municipal por el lado de Luciano de Nápoli, pero también recordemos que es una interna eh, del partido justicialista, una interna que, a, que votan solamente afiliados y afiliadas. Así que veremos cómo se, cómo se lleva adelante eso, por lo menos el gobernador habló después que lo hizo el primero de mayo el intendente Luciano de Nápoli, que está referenciado por la lista de Renovación Peronista, la lista que... Eh, mantiene al gobernador como este, cabeza principal es peronismo pampeano, que es la lista como de la unidad o de las, mayor, de las líneas may eh, de internas mayoritarias que tiene el partido justicialista. Así que ahí lo escuchaban al gobernador acá en vivo en Medasur, mientras en este momento se está retirando con sus colaboradores. Eran muchos temas, Mauro, sin lugar a dudas no había tiempo suficiente para desarrollar, pero quedó al principio también en evidencia que hay un malestar de que estabas hablando en la introducción, de todos los gobernadores con las últimas medidas que se conocieron de parte de Miley y del Ministro Caputo de manotearles otra vez impuestos coparticipables a todas las provincias, y ahí va a haber un entrevero, ¿no? con estas iniciativas que Silioto había evidenciado, por lo menos en el plano provincial, de eh, quedarse con las obras de infraestructura eh, a nivel vial de la Nación y también con el Procrear, ¿qué va a pasar con eso si no hay fondos con los que llevarlos adelante? Bueno, eso queda para... la actualización de la deuda, 155.000 millones. ¿Te ahí... acordás que arrancaron en, en 80.000, 90.000, pasó a 140.000 y ahora el gobernador ahí dijo que una estimación por lo menos de la actualización de la deuda que tiene Nación con la provincia es de 155.000 millones, mucha guita. Mucha, definitivamente, y que le hace una gran diferencia a una provincia como es la nuestra. Mauro, excelente la cobertura y nada, la verdad es que eh, lo que comentamos al principio, ¿no? un acto que a propios y ajenos debe llamarnos la atención, esto fue una iniciativa del Superior Tribunal de Justicia que allá por el 2022 eh, logró firmar una acordada para que se esté realizando esta promesa Eh, que realizan las estudiantas y los estudiantes secundarios que le prometen lealtad a las constituciones. La verdad es que también eh, dan ganas de desarrollarlo porque esto no pasa en cualquier provincia. Gracias, Mauro, por tu tarea excelente. Eh. Nos reencontramos, Juan Pablo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, ahí está nuestro compañero Mauro Monteiro en el Centro Cultural Medasur, donde se dio cita una gran parte de la población juvenil, si querés, de nuestra provincia. Sí, son 6.230 estudiantes y estudiantas de, de, de la provincia de La Pampa que juraron, que prometieron a las constituciones de nuestro país, de nuestra provincia también, este, a ambas dos, y que lo tienen como una posibilidad quienes estudian en los terceros años de la provincia de La Pampa. Este, nada, es una promesa que debe ser realizada en un acto académico con la presencia de la bandera nacional y estuvieron, por supuesto, autoridades del Superior Tribunal de Justicia, así como también de los colegios Manuel Belgrano y la EPET número 1, más las autoridades provinciales. En un ratito volvemos para redondear, pasar el, en limpio el resumen de la mañana kermesera y ver qué hacemos con el resto de Radiocracia Plus.